Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El próximo programa va a ser el comienzo del último mes del Expreso Farco, temporada 2020. Después de este nos van a quedar cuatro programas, después hacemos un parate y volvemos con todo en el 2021. Nos metemos en el programa de hoy, en una radio comunitaria de 18 años de historia, desde el barrio... Y con el país. Conocemos un barrio popular nacido de la necesidad de un techo que va consiguiendo logros gracias a la organización. Hablamos de un eclipse de sol que se viene y de lo que representa para el pueblo mapuche. Nos enteramos de lo que pasó en el encuentro plurinacional realizado de manera virtual y, además, le dedicamos también...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 Cuerpo de la patria, forma de tango, piel de fiorito, dientes al sol si hay picadito, pelo en sortija, vivo rulo negro, nariz pecadora, lengua picante, la boca, feliz en el 81, no tiembla, late, cerebro de colores y gambetas, el dedo índice que indica el camino, el dedo facu que señala el poder. Duendes del 86, cadera de conejos y galeras... El taco, la rabona, la pisada... Empeine de oro, varita mágica... La línea blanca, la mirada que se escapa... Mano a mano con la vida... Abrazo partido con la coca... La mano de Dios, la pierna zurda endemoniada... Codo a codo con el sur napolitano... El pecho a las balas, el agua al cuello... La cintura endieguecida, engañadora... ...la panza creciente maradoniana... ...el tobillo inflamado de Italia 90... ...el dedo negro de Italia 90... ...la boca sucia de Italia 90... ...los ojos desorbitados del gol a Grecia... ...oído absoluto a aquel grito del Cani... ...los pulmones contra Nigeria... ...nunca de rodillas... ...el equipo al hombro, muñeca capitana... ...puño apretado... ...gritos desaforados albicelestes el llanto de todes lágrimas de nene y de cocodrilo el pis del antidoping la sangre derramada pero nunca negociada ni olvido ni perdón a las tortugas que se escapan el culo contra Brasil los huevos de siempre el que la chupen los goles gemelos tendinitis huesos duros contracturas contracaras cuádriceps esculpidos y geotibiales de goma aductores de almíbar, las piernas que le cortaron, el alma desgarrada, alas de barrilete cósmico y pies de barro, el más grande de la tierra, ombligo del mundo, todos los juegos, el fuego, luz del alba, esperanzas de agua, la pelota siempre atada, no se mancha, los sueños de negro, el corazón del pueblo. Juan Pablo Gabaza, nuestro compañero de Radio Quermes de Santa Rosa, La Pampa. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Eclipse de sol, fenómeno, evento o suceso trascendental La cosmovisión Mapuche en esta producción Desde la FM Che Comunitaria de Junín de los Andes El eclipse solar del próximo 14 de diciembre Será visible desde una amplia superficie de Sudamérica Que abarca los países de Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina este tipo de eventos ocurren cuando la luna se ubica delante del sol, impidiendo que sea posible ver la totalidad de dicho astro. En esta oportunidad, la zona de máximo eclipse pasará por el norte de lo que algunos llaman Patagonia, para nosotros el Walmapu, donde la luna ocultará totalmente al sol, lo que hará que se oscurezca el ambiente, haciéndose de noche en pleno día. Son muchas las expectativas turísticas que los estados tienen en torno a este suceso, y también son varias las voces mapuche que se escuchan en relación a las miradas sobre este eclipse solar. Parece interesante como desglosar todo lo que se está diciendo sobre el eclipse porque está confundiendo mucho. No solo aquí en Junín de los Andes, sino en todo el Guadalajara. Hay como un lugar dado para la cosmovisión mapuche y para todo esto que tiene que ver con el eclipse en tanto augurio y el eclipse en tanto evento. Para mí lo primero que hay que hacer es correr el eje de ahí. Tenemos que hablar de que, para entender... ¿Cómo se ve desde la cosmovisión mapuche el eclipse? Hay que entender la cosmovisión mapuche. Y para entender la cosmovisión mapuche tenemos que decolonizarnos. Lamentablemente hay una visión hacia el quimón mapuche, el conocimiento mapuche, terriblemente colonial y deshumanizante, reduccionista, ¿no? Tanto por idealización, esencialización, como los mapuches, los peñipulamian imperialistas, completamente sabios, que no, no tienen errores, una comunicación hermosa que nunca falla ¿no? sí, claro. y eso es deshumanizante porque no, no tenemos la posibilidad de errar no podemos tener la posibilidad de tener debates dentro del propio pueblo, porque nosotros debemos ser una cultura perfecta a ojos de los otros Y por el otro lado, también es superreducción reduccionista la mirada colonial clásica, donde somos indios salvajes que no entienden el eclipse, entonces lloran, hacen ceremonias porque eso, porque no están entendiendo qué que está pasando, entonces lo que no se entiende es sacralista. Ambos opuestos son terriblemente coloniales y terriblemente deshumanizantes. Y lamentablemente están presentes en el 80% de la información que está circulando sobre el eclipse en Internet. Tomás Cañicul. ...integrante de Klein Choquín... ...estudiante y compañero de la Che Comunitaria. ¿Qué hay más allá de la colonialidad... ...el binarismo y la folclorización... ...que especula con un turismo invasivo y racista? Cuando hablamos de Jimón Mapuche... ...no hablamos de las mismas ideas de muerte... No hablamos de la misma idea de propiedad, no hablamos de la misma idea de evento. La sociedad actual busca capitalizar el eclipse como evento, constantemente sacarle reedit y demás. Parte del paquete turístico empezó a ser el patrimonio oral e inmaterial de la cosmovisión mapuche. Y es una parte que nosotros no podemos decidir ponerla o no ponerla porque hay quienes deciden por nosotros. Eso por un lado es importante, ¿no? Dejar de pensarlo como evento y pensarlo quizás como un suceso. ¿Por qué? Cambiar la mirada de evento a suceso. El evento es un show, está ahí para nosotros, para que lo podamos ver, no sé qué, pero nosotros no somos parte de un show. Entonces, si entendemos que esos son sucesos trascendentales, un parto o un fallecimiento, entender que un eclipse también es un suceso y también es trascendental. Eh, y ahí está donde nos podemos salir de esta idea de augurio, pero entender por qué tiene tanto peso dentro de una cosmovisión. Uh -huh. Porque la idea de augurio, la idea de astrología, la idea de cómo influyen los astros en nuestro modo de ver y no sé qué, es completamente eurocentrista, es completamente cuinca occidental, es súper antropocentrista. Todo lo que ocurre en la naturaleza y en el mundo pasa para mí o por mí. Habitar el Hualmapu implica conocerlo, conocernos y aprender en un contexto en donde la matriz de pensamiento impuesta nos gana en lo cotidiano terminamos reduciendo, especulando demonizando o reproduciendo una mirada que finalmente banaliza las reflexiones las ceremonias en el final mismo... son un hacer. ...que genera construcción de identidad colectiva. Esa identidad colectiva, ese sentimiento de comunitariedad... ...sirve para mantenernos fuertes frente a las eventualidades, frente a los procesos. Por eso se hace ceremonia, para tener ese, esa garantía de... ...a pesar de que el sol se oscurezca, vamos a estar juntos, por ejemplo. Tiene que ver con la reciprocidad, ¿no? ...entender que somos parte del territorio, que no somos espectadores... ...que no es un show que ocurre para nosotros... ...sino que son complejas relaciones de las que nosotros estando o no estando van a pasar igual... ...que la luna, el sol y la tierra se vinculan entre ellos independientemente de nosotros... ...y que igual nos atraviesa y somos parte de eso porque somos parte de la tierra... ...nosotros junto con los animales, los árboles, el agua... Seguimos al sur del mundo, escuchando y construyendo nuestras propias miradas, con insumos antiguos y la necesidad de transformarnos sin perder de vista que no estamos soles. Para el Expreso Farco, SMC Comunitaria. En el Expreso Farco, su voz se escucha. El segundo encuentro plurinacional se realizó de manera virtual del 21 al 23 de noviembre. La apertura estuvo signada por el recuerdo de Rafael Nahuel, asesinado hace tres años, con representantes de todas las provincias. El encuentro contó también con la participación de invitades de Bolivia, Colombia, Chile, Paraguay y Ecuador. Zulema Enríquez, una de las organizadoras del espacio, explica el funcionamiento y los ejes de trabajo que se dieron. a lo largo de 12 talleres que fueron los que se trabajaron eh, con distintos temas y abordajes como la política plurinacional como el género, las migraciones eh, la descolonización de los géneros, la salud intercultural, el censo 2021 eh, la educación intercultural las lenguas originarias eh, y las experiencias de, de los estados y las constituciones plurinacionales, y eso nos permitió Poder eh, conocer experiencias de países como Colombia Como Bolivia Donde ya vienen llevado adelante Y son reconocidos como estados plurinacionales Y, y poder dialogar también con hermanos y hermanas de, de Chile De Paraguay eh, Que también este, vienen en el mismo proceso Queriendo y militando por una Argentina plurinacional Además Enrique puntualizó las demandas y propuestas que surgieron de los talleres. El objetivo además es poner en común luchas, organizaciones, eh, demandas también en función de pedido de políticas públicas, en función del de reconocimiento de la diversidad, de la identidad, contra el racismo, contra la discriminación, desde una mirada eh, decolonial eh, y fundamentalmente pensándonos en una Argentina más justa, eh, más inclusiva, eh, en la diversidad, con las miradas feministas, Eh, ...con la mirada intercultural, eh, reconociéndonos que no solamente existe una identidad... ...sino que en Argentina existen muchos pueblos, muchas lenguas, muchas identidades... ...y que por eso nos hace eh, un pueblo plurinacional. Por último, Zulema Enríquez resumió las líneas de trabajo que se plasmaron en el documento final... Y se realizó un documento eh, que, que justamente plasma todos estos ejes de trabajo eh, Y uno de los ejes eh, importantes o conclusiones importantes Es a seguir trabajando en, en encuentros más pequeños de cada taller dentro de tres meses En mesas eh, de trabajo poniendo en común eh, las agendas de las distintas organizaciones y espacios eh, Y no solamente de Argentina sino también con hermanos de, de Lavia Yala de Latinoamérica Eh, así que terminamos muy felices muy contentos y a seguir construyendo colectiva y políticamente Para el Expreso Farco Noelia Díaz y Martín Vidán Radio Estación Sur Expreso Farco Aquí tu voz se escucha la Paz entre Ríos y las Voces del Barrio Papa Francisco. FM Riachuelo y la producción para El Expreso Farco. Historia de lucha de los barrios populares. Esta es la historia de cómo los barrios populares se organizan a través de sus militantes en las organizaciones sociales. Así construyen sus propias viviendas, peleando todos los días por tener tierra y techo dignos para vivir. El barrio Papa Francisco, de La Paz, Entre Ríos, que forma parte de la organización Los Pibes, es una clara muestra de estos logros. Y así es como les compañeres lo cuentan. Soy Jessica Vega. Y bueno, que quería comentarle cómo se inició la toma. Fue un, un 13 de septiembre de 2016 y seguimos... De tomar cada pedacito de tierra con la necesidad que teníamos y de ahí a, a, a hasta el día la fecha de hoy ya hace cuatro años estamos acá y bueno hasta ahora todo bien esos cuatro años y todo, un día después estamos eh, iniciando iniciamos digamos un zoom que se arrancó a los cuatro años y, y un día después digamos que está, se está iniciando una obra de grande que sería un zoom bueno, feliz por eso y conseguimos los servicios básicos no todo, solamente contamos con agua y la luz y bueno, tam, por, por un lado estábamos feliz porque cada vecino ve lo que logramos, y se siente bien y por una parte contenta porque somos parte de, de la obra, estamos ahí trabajando junto con unos compañeros del barrio que vivimos y eso nos llena de felicidad porque vos ves cada cosita que están haciendo y, y decís, bueno, eso, eso es el esfuerzo de cada uno que a futuro de nuestros hijos eh, lo van a poder disfrutar ellos. Entonces hablamos pequeñas cositas que nos sentimos muy orgullosos de nosotros porque a futuro nos quedan para nuestros hijos y bueno, por esa parte estamos muy contentos y... De estos cuatro años que estuvimos acá, logramos eso y también logramos el alumbrado público, tenemos la luz todo eso, lo tenemos. <ríe> Estamos felices. Gracias a los compañeros que, que de cada uno sale esfuerzo y... y decidimos luchar de esos estos cuatro años que estuvimos luchando porque de un principio, de un principio no nos quisieron sacar, o sea, gente de plata que se adueñó de un predio que no era de él. Y bueno, y, y nosotros tuvimos que pelearla mucho para, para llegar hasta acá. La remamos, la remamos, y bueno, ahora yo, por lo menos de mi parte, estoy re feliz porque yo cuando vine acá no tenía nada, nada, nada, solo un toldito y, y ahora tengo un que hizo una pieza y un comedor y un baño. Así que ganamos esa, esa batalla con ellos que se querían audeñar y corrernos de acá y por un lado también estamos tranquilos porque ya estamos acá y lo, todo lo que logramos lo logramos juntos porque somos varios compañeros. Con la lucha que continúa para pedir lo que les corresponde logran alcanzar sus sueños y ser reconocidos. Nosotros propusimos ¿no? poner la herramienta de 1920 juntamente con los bares populares y hacer gestiones a nivel nacional justamente ¿no? con la 1920 en la Secretaría de Interacción Socio Urbana, ya que también en eso hay presupuesto para avanzar en la conexión de agua potable para hacer las instalaciones de energía eléctrica ya lo hemos charlado en el espacio o sea que Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo qué tipo de ciudad queremos construir. En una reunión con los coordinadores y el, el intendente y la y el equipo técnico donde van a llevar un modelo, ¿no? De acuerdo. Están los concejales en el Papa Francisco presentando y entregando la ordenanza que, que han votado con respecto a poner el manifiesto de historia la municipal ahora la que están llevando adelante las compañeras y compañeros del frente 8 de Prati nucleado en la cooperativa Orbe eh, Puebla, juntamente con la organización de los pibes así que lo vamos a recibir con los coordinadores y bueno, y vamos a celebrar digamos, ¿no? esta herramienta que hemos logrado nosotros esto es solo una parte de las luchas por techo, tierra y trabajo de los movimientos populares y quienes la llevan adelante, sus habitantes son los verdaderos héroes de esas peleas colectivas cuando tenga la tierra la tendrán los que luchan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 Nuestro vino cantaré cantaré Su voz se escucha en el expreso Parco Una radio comunitaria, 18 años de historia y una historia que no se hace aislada del mundo. FM Chalet, desde el oeste de la ciudad de Santa Fe. El pasado 17 de noviembre fue una fecha muy especial Además de ser el Día del Militante, nosotros aquí en FM Chalet festejamos nuestro cumpleaños Pues un 17 de noviembre, pero del año 2002, nacía nuestra radio comunitaria Nuestra radio enclavada en el oeste de la ciudad y con planta transmisora y estudios centrales En la asociación vecinal Barrio Chalet De esos inicios nos cuenta Daniel Ríos, artífice de este sueño colectivo Sí, mira, si vos ves las historias de las radios comunitarias del país, casi ninguna se repite con la otra, con otra historia. Tienen que ver con procesos pro La mayoría arrancaron con objetivos ultra modestos. Inclusive, si vos le preguntás a tu compañeros históricos de nuestra radio, capaz que te cuente mis orígenes de la radio, porque no es que fue un día que nos pusimos de acuerdo todos en el barrio y dijimos vamos a poner una radio. Fue todo parte de un proceso. Se arrancó en algún momento eh, con la intención de la vecinal de la con los dos jóvenes y adolescentes del barrio y uno de los veces que se lauró fue la comunicación, se arrancó con una revista, después empezaron con, con programitas de radio, eh, pequeñas FTN comerciales desde el oeste de la ciudad y ahí de a poquito fue madurando la idea de empezar a tener un medio propio, así fue que en algún momento había una radio comercial en San Lorenzo que no se podía sostener, entonces le ofrecí un lugar en la radio a cambio de horario para la programación nuestra, eh, después eso se cayó porque la radio no se pudo sostener hasta que eh, empezó Estamos decididos a construir nuestros propios equipos, con equipos casuos, haciendo prueba, ensayo, error, participando y entusiasmando cada vez más compañeros en ese proyecto de radio. piernas. La chalet, como la conocemos hoy por hoy. No solo es una radio, es mucho más que una radio. Y así lo describe Ana Ingaramo, referente de la Interbarrial de Mujeres. Bueno, la radio es todo eso y se fue, gener fue generando a su vez otras organizaciones que tenían que ver con la lucha por derechos que necesitábamos conquistar o que necesitábamos decir sí, sí, el, el movimiento de mujeres, uh -huh. si bien es un movimiento que viene desde muchos años, eh, en los últimos en los últimos tal vez o seis años ha tenido una, una magnitud y un grado de organización y visibilización que, que se fue conquistando año a año no porque es algo es un proceso que se fue viviendo y también en nuestros barrios por ahí hablar de, de lo que nosotros decíamos género de lo que decíamos derecho de las mujeres hacia allá 15 18 años eh, era raro no Y bueno, y a partir de, de eso fue también como nos fuimos organizando a partir de, de los derechos puntuales. Nosotros, por ejemplo, comenzamos con todo el tema de lo que es puntualmente violencia de género, que era algo que no se hablaba mucho en nuestro barrio, que no se trabajaba, que las otras organizaciones no se, no se visibilizaban, se, se entendía que la violencia era algo que tenía que ver con lo privado. Entonces empezar a discutir eso, empezar a discutir la violencia hacia las mujeres es una cuestión de seguridad pública, es un derecho, y bueno, eh, la verdad que fue un largo camino, hoy vemos estas masivas movilizaciones y vemos a nuestras compañeras este, defendiendo sus derechos, ante, ante, inclusive ante los poderes públicos, y bueno, la verdad que es, es una gran alegría, ¿no? y es un gran logro que tiene que ver con la organización y con la lucha cotidiana que... Los sueños, sueños son, pero para tener sueños colectivos se necesitan compañeras y compañeros que los concreten. Así lo cuenta Martín Baca, pilar fundamental de este sueño colectivo. Cuando, cuando participaba de la vecinal no teníamos la radio, uh -huh. así que lo que hacíamos era, eran unos talleres de radio eh, con, con los amigos de acá de, de, del barrio, ¿viste? de la zona, eh, y lo que teníamos sí eran equipos de sonido. En lo cual ahí, uno lo que tenía que hacer Era armar y desarmar la radio Los días que teníamos el taller Lo que yo hacía no era tampoco parte, la parte técnica Lo que Ajá. hacíamos era este, eh, Investigar, hacíamos un poco de locución En la parte técnica me metí muchísimo Más adelante, en un momento En el cual, como le ha pasado a muchos De los operadores y operadoras claro. de la radio no que, que había la necesidad De seguir conformando un grupo Y que por ahí hay compañeros que se van Para otros lugares, que, que retoman Otros caminos, y bueno este, me, me, me eligieron para, para formar la parte técnica Aprendí junto a los compañeros que ya formaban parte de, de la chalet eh, Y me, me enganché, me enganché Aprendí un montón después con el tema de radio abierta Con los enlaces De compartir encuentros con Farco Con gente de Farco Con gente de, de otras radios comunitarias de la provincia eh, Y bueno, y viajando este, y conociendo Creo que uno, bueno... Eh, Va sumando muchas experiencias, ¿no? Así que, bueno, importante, importante. Después me metí en la parte técnica, que es lo que me encanta. Y creo que, que bueno, que es fascinante, ¿no? Formar parte de lo que es todo lo, lo técnico de la radio. Felices 18 años FM Chalet 100.9 y por muchos cumpleaños más.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 Hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy FM Chalet de Santa Fe, FM Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, FM Che Comunitaria de Junín de los Andes, Radio Estación Sur de La Plata y Radio Quermés de Santa Rosa. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana.